Esta es tu última. y o soy como soy. Después ya no podrás yo soy echarte. o Ya soy.、Si、soy como soy. Siento Ya soy r a l o soy como la soy. Ya soy como soy. Yo soy una persona que piensa solo en los demás, lo que ocurra en mí no les deben de importar Solo pienso en la gente que tengo a mi alrededor A mí no me preocupa lo que tengo en mi interior Aunque tenga problemas prefiero dejarme atrás Prefiero estar con ellos antes de p a s a r l o mal Estas son mis ideas de esta vida, nadie me las quiere cambiar porque yo estoy aquí como todos los demás Aunque piensen que estoy en un mundo vuelo entre planetas Yo siempre estará aquí entre vosotros en esta tierra He nacido aquí como todos vosotros 私は、なたは私の場合は、私の場合の場合は、私私の場は、私の場合は、私の場合は、私の場合は、 Soy como soy y seré siendo lo que soy. Yo soy como soy y en mi mundo es donde estoy. Yo soy como soy y t e n d r é a que saber cómo soy. Yo soy como soy, yo soy como soy. Me dicen que soy raro, que vivo en otro planeta, que no tengo cabezas, a y mucha gente que me desprecia. No valgo para nada. Que soy un chico raro. Que no tengo を守るために、私 u 私の人生を守る me に、u は私の人生を守るた a に、私は私 s 人生を守るために、私は私の人生を守るために、私は私の人生を守るために、私は私の人生を守る m めに、私は私の人生を守るために、私は私の人生を守るた o に、私は私の y 生を守るた o に、私は私の y 生を守るた o に、私は私の人生を守る s めに、私は私の人生を守るために、私は私は私の人生 y Soy una persona que piensa solo en los demás. Aunque me ocurra a mí no le deben de importar. Solo pienso en la gente que tengo a mi alrededor. A mí no me preocupa lo que tengo en mi interior. Me dicen que soy raro, que vivo en otro planeta, que no tengo cabeza. q u e hay m u c h a gente que me d e s p r e c i a que no valgo para nada, que soy un chico raro. Que no tendré futuro, que mi vida me verán c a n s a d o Yo soy como soy. Yo soy como soy. Yo, yo, yo soy como soy. Roberto Barat. No s o y una persona que pensas i o d o los demás Lo que me ocurre a mí no le tiene que de importar Solo pienso en la s gente que tengo a mi alrededor A mí no me preocupa lo que tengo a mi interior Me dicen que soy raro Que vivo en otro planeta Que no tengo gaveta Que hay mucha gente que me desprecia Que no valgo para nada Que soy un chico raro Yo soy como soy, seré gente lo que soy Yo soy como soy, en mi m u t a es donde estoy Yo soy como soy, de tres de saber como soy Yo soy como soy, yo soy como soy Yo soy como soy Aunque pienses en mi mundo O vuelo entre planetas Yo siempre estaré aquí entre vosotros en esta tierra He nacido aquí como todos vosotros Yo soy uno más, aunque p e n s é que estoy un poco loco. Me dicen que soy raro, que vivo en otro planeta, que no tengo cabeza, que hay mucha gente que me desprecia, que no valgo para nada, que soy un chico raro, que no tendré futuro, que en mi vida me habrán casado. Yo soy como soy, seguiré siendo lo que soy. Yo soy como soy y mi mundo es donde estoy. Yo soy como soy tendréis de saber cómo soy. Soy, soy. Yo soy como soy, yo soy como soy. Aunque penséis que soy mi mundo o vuelo entre p l a n e t a y siempre estaré aquí entre vosotros en esta tierra. Yo sé cómo soy, yo sé cómo soy. Yo sé cómo soy. Yo soy, yo soy como soy, yo sé cómo soy. Y si eres siendo lo que soy, yo s o y c o m o soy. Y en el mundo estoy, yo estoy, yo sé cómo soy. n t e n e n e s a b e cómo soy, yo sé cómo soy. Y no pienses que cambiaré. ピ・ディ・ロケ、コネット・パラッ。